Esta semana se resolvieron las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El candidato demócrata Barack Obama se impuso en las urnas ante el postulante republicano John McCain. Esta elección significa que los norteamericanos apostaron por un cambio, ya que finalmente el elegido fue el candidato del partido opositor, Esta situación de cambio desde el republicanismo hacia el partido demócrata se puede leer más que como una victoria de Obama, como una derrota de George Bush, ya que su gobierno está con índices bajísimos de aceptación cercanos al 20% y con una grave crisis financiera a cuestas. Entre los factores que pueden guiarnos a entender el por qué esta baja aceptación está su política exterior, la que se ha fundado en una política de lucha contra el mal y el terrorismo, donde Bush lo que ha hecho es crear la figura de un enemigo sin rostro ni nombre intentando con esto legitimar acciones bélicas y de intervención en países como Irak y Afganistán. Este discurso de lucha contra el terrorismo le permitió a Bush ser reelecto el año 2004, pero se desgastó con el tiempo y con la constatación evidente que lo que estaba haciendo Bush era más que crear enemigos y males donde realmente no existían. Otra arista de esta política exterior es la base militar de Guantánamo la que está siendo utilizada como una cárcel de prisioneros del mal en cuyo lugar no se respeta ningún tipo de convención internacional sobre presos políticos y tortura Guantánamo se transformó en el lugar donde están los integrantes de los ejes del mal y del terrorismo ¿pero realmente existen estos ejes? Bush hizo pensar a los norteamericanos que sí lo que le valió ser reelecto Pero a estas alturas nadie confía mucho en que estas organizaciones realmente existan, o de existir que sean realmente enemigos de los Estados Unidos. Esto le significó a George Bush perder esta elección y entregar el poder del Partido Demócrata, encarnado en Barack Obama, un hombre que, a pesar de su carisma y elementos anexos que lo hacen interesante desde el punto de vista del análisis político y social, quizás no hubiese podido con el continuismo de John McCain de no ser por el mal manejo de la política exterior de George W. Bush.